Federico Argemi también en esta reunión tan importante del de Ministerio de Asuntos Agrarios y del Ministerio de Pesca de Argentina. Bueno, un punto muy importante aquí en la ciudad de l a b a r r í a por el tema que van a desarrollar en, en un rato. Sí,、eh, la reunión creo que se basa en un, un proyecto de modificatoria de la ley provincial de pesca. Y bueno, venimos a, a ver qué puntos y cómo se puede trabajar con, respecto a eso, ¿no? Para lograr un mejor control y por ahí hacer más efectivos ciertos parámetros que tiene esa ley, ¿no? Sobre todo que tenemos、eh, infinidad de lagunas tan importantes, bueno, con todo lo que están generando económicamente a lo largo del año un turismo permanente aquí en la provincia de Buenos Aires y también en la Argentina, porque vienen distintos lugares. de las provincias a pescar a la provincia de Buenos Aires. Exactamente, sí, la provincia de Buenos Aires tiene eso que es único, con un número increíble de lagunas, cuerpo s de aguas permanentes, así como transitorios. Bueno, en esta época de sequía se ve reducido, pero tenemos estables, cuerpos estables muy importantes.、Eh, bueno, la barría tiene su laguna Blanca Grande, que es bastante importante. Tenemos lagunas como la de Chasicló,、eh, bueno, entre Enquelau, que n en,、eh, Hinojo y Las Tunas, son todas lagunas estables y muy importantes, y muy importantes para la pesca deportiva del Pesquerrey, así como. Para otras especies, no por ahí no tan deseadas, pero bueno, con una importancia bastante grande. ¿no? ¿Cómo trabaja Federico el Ministerio en lo que es la, la parte de pesca deportiva? Haciendo un simple r e c o n t o balance. El Ministerio lo que hace principalmente es.、Eh, tenemos distintos、eh, sectores, por así, así llamarlo. Uno encargado a través de la Estación Hidrobiológica de Chascomú, que es conocida en la provincia por la producción de alevinos que genera. Y esa, esos alevinos luego son sembrados en todos los cuerpos de agua de la provincia de Buenos Aires, tanto públicos como privados. Por otro lado, lo que se hace a, a nivel de la Dirección de Aguas Continentales son los estudios ¿sí? en cada uno de esos cuerpos de agua donde han sido sembrados. O para ver cómo es la estabilidad poblacional, cómo está el p g r y cuáles son las condiciones, el alimento lagunar, para ver cuáles son los procesos y manejos de cada cuerpo de agua particular, ¿no? estableciendo cupos, estableciendo normativas respecto a l a reproducción, periodos de veda. Con el PGRI y otras especies, como ser la t a r a r i n a Importante si esta ley se lleva a cabo, bueno, por todo lo que va a generar. Principalmente el cuidado de recursos, que es tan importante a lo largo de todo el año y que genera esto que estamos hablando, que es la pesca. Ojalá tenga buen ansidero esta ley y bueno, se pueda aplamar pronto. Sí, En sí, la ley es abarcativa y es expeditiva sobre eso y sobre el cuidado del recurso. Lo que se propone a través del de señor z a b a l e t a es una modificatoria de esa ley. Sí, la ley,、eh, por ahí, lo que está planteando son modificatorias、eh, sobre penas de la ley, no sobre la ley en sí. Entonces, eh, valores, eh, tipo de pena en caso de una falta sobre、eh, la ley de pesca.、Eh, la ley c o n t e m p Eso. Hay que aclararlo, la ley es contemplativa con una falta sobre el recurso pesquero o sobre una infracción de pesca. Lo que sucede es que se plantea eso, una modificatoria con penas por ahí más fuertes ¿sí? y buscar conservar de alguna forma, en forma más importante, el recurso pesquero. Gracias, Federico, por estos minutos para Conradio Lavarría y bueno, que sea muy importante esta, esta reunión que, que está plasmada en el día de hoy. No, gracias a ustedes y bueno, cualquier cosita estamos a disposición para lo que necesiten.